Te vamos a pedir muy decentemente que si no estás bailando, que te devuelvas al lugar de donde saliste. Aquí se vino a culiar. Troy Boy, buena no, ¿no? London, Puerto Rico, dominicano, latino, todo el mundo en la casa puñeta. <tose> Una pierna pa' aquí, otra pierna pa' allá, la mano en la Tum tum tum Shake shake shake shake shake Shake shake shake shake shake Una pierna pa aquí, otra pierna pa allá, la mano en la rodilla y pa tum tum tum Shake shake shake shake shake Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico. Go on. Go on. Go on. Go on. Go on. Go la Go la rodilla on. Go on. Shake on. shake, shake, shake on. Go on. Go on. Go on. I yeah, wanna